No hubo acuerdo paritario entre municipales y la municipalidad. La municipalidad de La Plata abrió este martes la discusión salarial con los gremios que nuclean a los trabajadores de la comuna y les ofreció una suba del 35% a pagar en tres cuotas, que fue rechazada por insuficiente. La negociación pasó un cuarto intermedio hasta el viernes. La propuesta del Ejecutivo a los representantes de UPCN del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Plata consistió en un incremento en tres tramos, 15% en marzo, 10% en julio y 10% en septiembre, más el compromiso de retomar el diálogo antes de que cierre el año. Realizan una muestra educativa sobre la inundación de La Plata. A nueve años de la trágica inundación de La Plata, ocurrida entre el 2 y el 3 de abril de 2013, la UNLP busca rescatar la memoria de aquella jornada y generar conciencia a través de una muestra educativa que se realizará del 21 al 27 de marzo, de 2 de la tarde a 6 en la República de los Niños. La exposición, llamada Generar conciencia, experiencias y conocimientos sobre la inundación en La Plata, estará organizada en seis secciones que se podrán recorrer en forma cronológica. Esto es, de la lluvia a la inundación, por la vida y la integridad física, sol, escombros y barro, lección aprendida, estar preparado e inundaciones en el exterior. Un servicio que informa más cerca. Exigen obras para la Escuela Técnica de Berizzo. Según denunciaron docentes y familiares de estudiantes, el edificio al que concurren centenares de adolescentes desde los primeros días de marzo tiene un sector inhabilitado desde el 2020 por deficiencias y un proyecto de refacción que ya fue licitado, pero por lo cual todavía no hay novedades. Explicaron que hay paredes rotas, techos en pésimas condiciones y muchos otros elementos que generan que se dictan las clases en los pasillos, debido a que las aulas son inhabitables. Cabe destacar que el 23 de febrero el intendente Fabián Cagliardi dio a conocer que habrían licitado empresas para reparar la institución, por lo que la obra industrial era una realidad. Sin embargo, hasta ahora no ha ocurrido cambio alguno. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 19 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión.